Rodolfo Walsh estaba en España y lo va a ver al general Perón, y entonces habla con Perón y le plantea que él quiere participar y qué sé yo qué, y entonces él le dice que en la Argentina hable con Hongaro, y Walsh viene a la Argentina y, bueno, se contacta con Hongaro, y Ongaro le propone que dirija el periódico que iba a sacar esta central combativa, que se llamaba Cgt los argentinos y el diario se llamó así el, el logo del diario era la Cgta es decir las la letras mayúsculas grandes gruesas eh, eran el como el nombre del diario no que era un diario tamaño sábana de, de ocho páginas más o menos un periodo de ocho páginas y que salía cada quince días y Rodolfo Walsh convocó a periodistas de, de primerísima línea no Eh, desde Horacio Verbisky, que era joven en ese momento, era un gran periodista de investigación, este García Lupo, y, y muchos otros que desde de aquella época eran periodistas eh, de oficio, y muy reconocidos, ¿no? Y rompe con una tradición, porque en general la prensa de izquierda, la prensa de los partidos, la prensa de los gremios, no es una prensa muy rigurosa, en cuanto a su discurso, sus discursos, es muy previsible. Este, y la, había, había un precedente, digamos, que era para, creo yo, ¿no? que era el, el periódico Marcha de Montevideo, que era un diario que, de izquierda, era muy bueno, y era uno de los mejores periódicos eh, que se, que, de izquierda, ¿no? que se han publicado en, en América Latina. Eh, con mucha información, con información rigurosa. Eh, otra, había otra publicación que se llamaba Monty Review, que es norteamericana, de la izquierda norteamericana, pero que traía mucha información también eh, sobre los países de América Latina, que era muy buena también, con muy buena información, con eh, temas de, eh, información económica, estaba muy bien hecha. Eh, el diario Este Marcha, y Rodolfo de Walsh de alguna manera eh, se plantea la misma mismo rigor profesional para hacer el diario de los secretarios argentinos, ¿no? Convoca a, como de, de decía antes a, a un equipo de periodistas ya recontra instalados, muy profesionales y este y cada nota era una joya, era una nota que enriquecía y le daba muchos instrumentos a la militancia Eh, para, para su actividad porque él te, tenía mucha información no era solamente el discurso o el análisis que da previsible para forzar la realidad para que se acomode a lo que pensaban, a lo que piensa uno ¿no? que es el defecto de la gran mayoría de la prensa de izquierda este, esto era muy riguroso y, y tenía una, un agregado un plus muy importante que era que Walsh Eh, publicaba en la contratapa del diario de la CGT de los argentinos, eh, por entregas, los capítulos de Quién mató a Rosendo, de, de, su, de su trabajo, de su eh, eh, libro, Quién mató a Rosendo. Que es como un libro un policial, ¿no? él, eh, dentro de lo que es el género periodístico testimonial, que de, de alguna manera él eh, crea, Acá de Argentina y en el planeta, porque cuando salió Operación Masacre a fines de los años 50, eh, todavía no había salido a sangre fría eh, de Truman Capote, que se toma a nivel internacional como un poco el libro madre del género este testimonial, no periodístico. Este, o sea, y de, después de Operación Masacre, bueno. Eh, eh, Rodolfo Walsh hace una investigación de un tiroteo que se produce en, un, en el Café de la Real, que está en Avellaneda, eh, entre un sector del, del sindicalismo, de la Unión Obrera Metalúrgica de, de la provincia de Buenos Aires y en otra mesa había tres militantes eh, del peronismo revolucionario. De esos tres militantes mueren dos, que eran Blajakis y Salazar, y... Eh, de, en la mesa de, de donde estaban estos dirigentes de la UOM eh, muere el secretario general de la UOM de Avellaneda que era este, Rosendo, este Rosendo que era un hombre que estaba por desplazar a Bandor de la Unión Obrera Metalúrgica y entonces eh, lo que hace eh, eh, Rodolfo Walsh es una investigación ...súper rigurosa, súper detallista de todo el proceso del tiroteo, del contexto político de ese tiroteo... ...de los intereses que estaban en juego en la Unión Obrera Metalúrgica... ...y él llega a la conclusión, después de, todo, de hacer todo ese seguimiento, de que el tiroteo, los tiros que matan a Rosendo... ...no provinieron de la mesa donde estaban estos militantes del peronismo revolucionario, sino que lo habían matado desde la misma mesa... dando a entender que lo habían matado por encargo de Bandor para eliminar a un competidor, eh, a un posible competidor. Eh, en el estilo y la rigurosidad con que Rodolfo encaró todo este trabajo, lo convertía en una novela policial de, de la realidad impresionante. Entonces, eh, ese diario, que eh, es un diario... se quiere alternativo porque no es un diario que formara parte del sistema de medios comerciales, eh, eh, sino que es el diario de, de una central obrera eh, eh, que se vendía en kioscos, ¿no? Pero que tenía una circulación también a través de la militancia, llegó a vender eh, más de mil ejemplares eh, por número, que es, es una cantidad infernal de, de uno se da una idea del de, de impacto que tenía ese periódico, siendo un periódico que se hacía a pulmón, no tenía ni la milésima parte de los recursos que tienen los, los medios comerciales, eh, pero que tenía una, una gran concepción por parte de, de un tipo como Rodolfo y del equipo que, lo, que estaba con él. Y bueno, lo, yo en ese momento, por supuesto, no, yo era, yo estaba, era estudiante, y participaba en las reuniones que se hacían en la CGT de los Argentinos y demás, pero todavía no, no pensaba en el periodismo, pero mi, mi aspiración en la vida todavía en ese momento era ser eh, biólogo. Uh -huh. Me gustaba escribir, me leía todo lo que venía del de, de periodismo, lo, pero yo, me gustaba la, la, la biología, la investigación científica, me había impactado mucho la universidad eh, que cuando yo había hecho el ingreso la universidad eh, esa de la época de oro de, de, de la autonomía universitaria eh, del juego de la, del juego libre de la inteligencia de, del nivel de politización y bueno todo eso me había impactado mucho y todo eso se terminó cuando fue la los militares ¿no? uh -huh. pero participaba ahí, todavía no a ser periodista, pero me enganchaba mucho, de veía el trabajo que hacía Walsh en la Secretaría de los Argentinos, y sobre todo me me impactó algo que para mí en ese momento era importante, cómo el conocimiento eh, a partir de, de aplicado en un oficio podía ser útil a a un proyecto social, a un proyecto Eh, revolucionario, lo que fuere, ¿no? A partir de ese conocimiento, cómo el conocimiento se podía convertir en una herramienta liberadora. Claro. Eso era lo que a mí más me, me impresionaba de y, y su rigurosidad. Uh -huh. y nosotros, eh, como éramos militantes de las, de las agrupaciones nacionales, una de las actividades así de militancia que hacíamos era eh, distribuir el periódico, ¿no? O sea, el periódico se vendía cuando se podía en los kioscos y además eh, lo, la, la militancia, tanto gremial como estudiantil, como política, que se eh, reunía alrededor de los CGT de los argentinos, tenía, dábamos como tarea la distribución, la venta, pues eh, se vendía. Eh, cada uno tenía le tocaba vender una cantidad, que se ponía de 10, 15 periódicos. Y, y nos lo sacaban de la mano como pan caliente, ¿no? La verdad que ayudaba mucho y, y daba mucho prestigio a, la, digamos, a las agrupaciones nuestras eh, repartir un material como el, de la, como el diario de la CGP de los Argentinos, una herramienta política de primer orden.